Club del Clan? No, es Nicky Jam. Mirá. Ah, mirá, yo pensé que era Nicky Jam. Del del qué m a l Se enojó Noelia, mirá. Se enojó Noelia y por eso me pone un cartel así que dice: Estura, tonto.、Eh, ¿Por qué me decís eso, Noelia? ¿Por qué me decís eso? Mirá. Ah, mi amás. Ah, claro, y como te amo, te aporreo, viste, que son, son esas, esas cosas que te decía. Con el odio. Claro, esas cosas que te decía tu tía, ¿no? Es como te amo, te aporreo. Michael Estura, a c ó m o estás? Hola, Fabián Pérez, Santiago Ortega, ¿cómo están ustedes? Ah, bueno, si estás tan formal, Michael Henry Stura, nacido en Cleveland, nacionalizado este n q u i n o Arrancamos la mañana que me. Arrancaste el defensor de Olivo, fuiste quería, al d e p a r t i m o de San Andrés. Queríamos cortina, cortina musical para levantar un poco la. No, sí, la acá、tonada. me ponen a Nicky Jones, que es el Club del Clan, este, y no, no, no, no podemos, ¿viste? Yo quiero más rock'n'rolling a d y acá no, no pasa nada, ¿no? Hay un i c d i r a m o n e Este, me voy a la época de, de, de, de los LSD y todo eso, y te digo, de、no, Ju, todo, es todo chavo, ese tipo de te cosas.、No、le da, da, te echaba la edad. ¿Eh? Te echaba la edad, ¿no? No importa que, que se me echaba la edad. Si ya tengo.、Mm. Soy sub 60. Ahora ya tengo que empezar a decir así, sub 60. Porque es verdad. Bueno,、eh, trabajando mucho con el juego, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estamos acá en el búnker. Estoy acá con, con Guido Prego, que e s t a Bueno. Tengo acá. Trabajando, pero bien, c o n t e n t o la verdad que c o n t e n t o Y de poder realizar una, una nueva edición del juego, ya 30 años. Y bueno, con todos los preparativos y preparándonos para lo que va a ser el fin de semana. ¿no? Bueno, ¿y, y, y ¿con, con qué expectativas? ¿no? Porque otra vez,、eh, digamos. Eh, va en una época de vacaciones, pero no como habitualmente lo era de verano, sino de, inviernos,、eh, de invierno. s De perdón invierno, Y、eh, bueno, con una buena cantidad de jugadores que pueden venir.、Eh, por otro lado, ese es el lado bueno. Que, que pueden estar, como en el caso de, de Campaso, de Lía, la p r o v i t o a etcétera, etcétera, etcétera. Sí,、eh, bueno, la verdad que el juego d e los últimos dos años ha salido del formato. De lo que fue el, que es el calendario de la Liga, y bueno, con su pro y su contra, ¿no? con su beneficio, y por otro lado, b u e no no pudiendo congeniar una fecha en el calendario, que es bastante apremiado con todas las actividades y con todos los compromisos que hay a nivel de la Liga, internacionales y demás,、eh, bueno, hemos decidido desde hace dos ediciones por sacarlo del calendario de la Liga y llevarlo a etapa de receso. Pero bueno, y eso nos ha dado la posibilidad de poder contar con. Con jugadores internacionales y que, bueno, que siempre obviamente participan y quieren estar, y es el plus que, que tiene el juego hoy en este momento.、Si、Así、claro. que, v e que venga Campaso, que venga la Pro, que, bueno, poder contar con el Chapu que ya se ha sumado, más hoy hay jugador, pero dándole una mano, y bueno, y e l resto de los chicos, Walter g e r m á n que retorna a la actividad, y bueno, y todo el resto de los chicos que... que puedan participar, la verdad que es una alegría y un orgullo, y bueno, Representa un poco la, la participación que tienen no solamente con, con Le Vázquez, sino también con la asociación y con el juego. Está perfecto, está perfecto.、Eh, ¿Con qué expectativas? Eh, este, eh, Las expectativas,、si、hay... la verdad, que hoy estamos en una época complicada,、eh, no, no es tan fácil organizar el tipo de evento que, que, que el juego lo ha venido haciendo, desarrollando durante los últimos años, pero no así,、eh, significa que. Que, que el juego haya caído en calidad, al contrario, siempre la vara nosotros tratamos de aumentarla.、Eh, el hecho de la logística, además, bueno, nos ha llevado a, a tener que realizarlo las últimas dos decisiones acá en Buenos Aires. Agradecemos a la gente de Cluza Lorenzo que nos ha recibido, no, nos ha apoyado para poder realizar el evento. El estadio no es el estadio que tal vez esté acostumbrado la envergadura del evento, pero bueno, nos adaptamos. Y bueno, le metemos mucho color, mucho show, mucho entretenimiento. Creo que va a ser un formato similar con un plus del año pasado. Y no hay que perder también el foco de que la asociación realiza este evento que tiene un fin social. El fin del evento no es, un, no es un, un evento privado, sino que lo realiza la asociación para juntar fondos y poder sostenerse durante todo el año y brindarle servicios a los jugadores. Esa es la. Está muy bien.、Eh, confirmaron casi t o d a la participación de los jugadores importantes, sacando alguno de la, algunos jugadores sí, que. Sí, entendible. Algunos jugadores que bueno, que llevan un calendario sumamente extenso y con algunas lesiones que arrastraron. Y, y bueno, y sobre todo porque tienen compromisos a r a m b r e d e s y era el único tipo que tenían 15, 20 días de vacaciones y coincidía un poco el evento. Pero bueno, la verdad que. Tenemos que agradecer mucho a los chicos que han podido, han podido acercarse y van a poder estar presentes el, el domingo 22. ¿Y cómo va la, la venta de las entradas, todo eso? Las entradas, la, aunque se las platea, lo que es platea, ya están agotadas. No, no,、eh, creo que quedan 4 o 6 plateadas más, se está chequeando justamente eso. Y bueno, los que están quedando, que tenemos un poco de disponibilidad, son las cabeceras, las populares. Y, pero bueno, después el resto del estadio, el marco ya está asegurado. Así que, bueno, contentos, contentos por, por poder a g a d e c e r este juego y, y bueno, como ya te digo, ¿no? contar el apoyo con Tais Sport, que la verdad que todos los años nos no está guindando poder llevarlo a la, a la televisión el apoyo que nos da. Y, así que, bueno, contentos, Fabián, muy contentos de poder hacerlo. Michael, si bien el juego ha tenido muchas transformaciones a lo largo de los 30 justamente años, ¿Qué, ¿Qué recordás haciendo un pequeño racconto de estos 30 años? Aunque bueno, estuviste en todos, ¿no? Porque esos presidentes, los últimos, no sé cuántos, pero ayúdame un poco con las cuentas. Pero de todo lo que has pasado en Juegos de las Estrellas en estos 30 años, ¿con qué te quedas? Y la, y la otra pregunta referida es a esa: ¿se han adaptado a cambiarlo a una sola jornada?、Eh, Comprimir todo en una jornada. a、eh, t e gusta esa nueva versión? Mira, el juego ha sufrido un montón de transformaciones durante, durante todos los años.、Digamos. Yo estoy en la asociación desde el año 2001,、eh, no como presidente, sino colaborando como secretario y demás. Y bueno, desde ese momento que me ha llevado ya a meterme de lleno en lo que es la organización del evento. Hemos cambiado un montón de formatos. Hemos hecho norte contra sur, nacionales contra extranjeros. Han participado promesas, han participado leyendas. Hemos hecho un montón de transformaciones siempre en pos de tratar de mejorar el espectáculo. n o A veces es un poco difícil tratar de encontrar la química para poder desarrollar este tipo de eventos cuando sabemos que no son eventos competitivos ni que tienen un fondo deportivo. Sino que es un show y un entretenimiento. Entonces, a veces, siempre uno trata de buscarle la vuelta como para poder hacerlo entretenido y, y que la gente se vaya con, un, con una buena imagen. El tema de comprimir el evento, la realidad es un tema también un poco de logística y de costos. Este, no es lo mismo hoy desarrollar un evento de dos días de la envergadura que hacíamos antes y que hacerlo en el formato que estamos realizando ahora. Y creo que ha dado éxito porque el año pasado la gente se ha ido con un evento que. Que duró dos horas y media y en el cual le hemos puesto toda la carne al asador. O sea que comprimimos todo y le metimos mucha más intensidad y no lo vivimos en dos días. Creo que la fórmula ha dado resultado y la gente se ha, se ha volcado, digamos, y ha llenado y ha colmado las expectativas en una sola jornada. Está muy bien, está muy bien. Y, y, ¿Y cómo ves? Te saco un poquito de lo que es el juego, que será el domingo a las 21 horas, ¿verdad? El domingo a las 21 horas va la transmisión en vivo.、Eh, vamos a tener u n actividades. a Este año va a dar una, una perlita especial. Hemos hecho junto con el gobierno de l a ciudad, con la Secretaría de Deportes, hemos realizado una, un torneo 3x3 en el cual van a participar 16 clubes. e los cuales dos chicos de esos, de esos jugadores de 3x3 van a participar en cada uno de los equipos blanco y negro. Y van a vivir una jornada especial,、eh, participando con el equipo, ¿no? Ya o sea, estando en el banco, estando en las charlas previas, y bueno, pudiendo tal vez jugar unos minutitos. Esa es un poco la idea, y por eso es una previa 3x3, de dos horas. Y, y bueno, después tenemos todo el condimento que siempre llega al juego, la apertura, el show, e entretenimiento, las mascotas. Así que bueno, una carpa VIP con, con, para muchos invitados, bueno. Estoy tratando de también hacer relaciones, no solamente que el juego sea un evento, sino que sea un punto de encuentro para que toda la comunidad del básquet pueda charlar y, y, y extenderse un poco. Está bien, este, te saco del, del, de lo que es la, el juego y te pregunto en estos últimos minutos、eh, por, por la actualidad de lo que es la Liga Nacional y cómo la ves. Bueno, sí, el, la Liga.、Eh, Creería yo, estamos esperando un poco la transmisión oficial de, de cómo se va a jugar la temporada. ¿Sí? Sabemos que no, no está fácil poder r e s a l a h a e r una temporada tan larga, tan, tan, tan larga. Sabemos que es difícil también con el tema, p r e j e m o de logística y demás armados, que es un poco lo que he escuchado que los clubes están tratando de ver cómo solucionar.、Eh, no tengo a ciencia cierta e l formato, cómo se va a jugar esta edición. Creería que va a repetir, por lo que tenemos entendido. Por ahora es todo en... normal, sí, todo igual que la temporada pasada. Este, pero bueno, nada, nosotros、eh, entendemos que, y es un poco la observación que hemos hecho, y la, un poco la diferencia que hemos tenido, que bueno, que, el, que la liga ha sido, lo deportivo ha sido medida de ajuste siempre en la, en la competencia, ¿no? El tema del caso de los extranjeros, porque los presupuestos no cerraban y traer de afuera un j u g a d o r extranjero era más barato que contratar un nacional. Los hechos no lo han demostrado porque no、bueno, han cambiado infinidad de extranjeros, fuimos récord esta pasada edición. Y, y bueno, el tema del calendario. Tenemos un, un tema puntual que, bueno, uno trata de plasmar un calendario h a c e r un torneo de 10 meses y no está claro el t e m a Bueno, ahora se suman las ventanas y el tema de los torneos internacionales. Entonces a veces se hace muy difícil tener una competencia, un calendario previsible. Entonces creo que ahí es donde está un poco el nudo de la cuestión y nos encontramos que. que Durante el año se juegan partidos normales y después tenemos un formato de c a l v e de enero, que también fue otro tema que nosotros v i m observamos, s o que se jugaban e 10 partidos y sobre todo en la temporada de, de verano, donde en la época estival no, no ayudaba y las canchas todavía no están, en, más allá del trabajo que se ha hecho, las canchas no están aptas para poder jugar 10 partidos en verano. Entonces, creo que hay partes que hay que ajustar,、eh, creo que hay buena voluntad para poder hacerlo, pero todavía nos, nos queda camino por, por recorrer. ¿no? entonces Un poco esas son las cosas que a u n a forma hay que alinear. Después, el resto creo que han hecho un muy buen trabajo en lo que es imagen, marketing, comercialización. Creo que la, la liga ha dado un vuelco importante en ese sentido. Pero bueno, como te digo, lo deportivo es la parte donde a nosotros nos cuesta entender que, que sea medida de ajuste y no tener una liga previsible, saber cómo se va a jugar de acá a c i n c o o seis años. ¿no? Michael, muchísimas gracias. Mucha suerte con el juego de las estrellas. Este, el próximo día. Dom...